les va a todos los oyentes, están allí seguramente escuchando Hora Libre, como desde el año 2006 y hasta la fecha, ¿sí? 11 años ya en el aire, nosotros eh, felices de estar aquí, como siempre les decimos este programa que se funda, se realiza en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y para todo el país, con la intención de llegar a diferentes latitudes y espacios de este país. Eh, como siempre quiero dar las gracias a la gente que nos ayuda a hacer este programa, hoy en la coordinación de piso está Néstor Cortés, tenemos a Flor eh, Carvallo que está allí en la operación técnica Mariano Molina es nuestro coordinador general de programa REC, Red Escuela y Comunicación sí y Paula Salvochea está allí afuera haciendo la coordinación pedagógica con los chicos, eh, tenemos varios grupos de pequeños hoy que están aquí por salir al aire, así que estamos muy contentos, voy a intentar hablar poco para que ustedes puedan hablar mucho chicos, eh, les cuento a los oyentes que como todos los años decimos que se pueden comunicar con nosotros y lo pueden hacer vía correo electrónico a oralibre.com www.programarec.com.ar y también pueden visitar nuestra página web www.programarec.com.ar o la de Farco, el foro argentino de radios comunitarias www.farco.org.ar Allí pueden hacer un usuario, es gratuito pueden bajar este programa y todos los anteriores y los pueden compartir o los pueden llevar también a sus radios comunitarias y sociales Nosotros saludamos a todas las autoridades a todos los compañeros de aquí de FM Boedo que siempre nos permiten estar en el aire Aquellos que quieran llamar por teléfono Lo pueden hacer al 4932-1870 4932-1870 Si, sí, nosotros estamos en el aire Estamos en FM Boedo Por vía Farco El foro argentino de radios comunitarias Para todo el país Hoy se hace presente una escuela Es una escuela primaria ¿Si? ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Séptimo grado bien. Séptimo A de la escuela número 7, distrito escolar 19, aeronáutica argentina. Los chicos tienen nombre y apellido, así que se presentan y nos cuentan cómo se llaman. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juliana. Bienvenida, Juliana. Mi nombre es Máximo. Mi nombre es César. Mi nombre es Naelia. Mi nombre es Candela. Bueno, todos estudiantes en el primer grupo de séptimo grado A. Sí, han estado sí. trabajando. Cuéntame con qué maestras trabajaron, quiénes los acompañaron. Eh, nosotros trabajamos con nuestra seño María que nos enseñó un poco sobre esto. Está en es mi... Esto sí. de estar en la radio, sí. digamos. Sí. María que es maestra de lengua, de sociales, ¿de qué es? Lengua y sociales. Hmm. Lengua y sociales. ¿Y hoy con quiénes se vinieron? ¿Con qué quiénes nos acompañaron aquí? Con nuestra seño Julieta, y que es bibliotecaria y la Ivonne la bibliotecaria y Julieta que es la seño de Matemáticas sí, Matemáticas no y Ciencias materiales. Naturales Ah, bien Bueno, vamos a darle las gracias a Ivonne entonces Y a Julieta por estar aquí presentes con ustedes Y acompañarlos, han venido al micro, ¿no? Sí ¿De qué barrio son? Somos del barrio Nueva Pompeya Bien, están muy cerca entonces estamos, Nosotros estamos en el barrio de Boedo, estamos bastante cerquita Bueno, cuéntame qué tenemos y de qué vamos a hablar en el programa de hoy eh, Vamos a empezar hablando sobre nuestra escuela Y, y, un, y después vamos a hablar de qué es CILSA ¿Qué es CILSA? Qué es CILSA, de cómo llegó a nuestra escuela y después de la misión, meta y objetivos que tiene Bueno, yo no sé lo que es CILSA, así que vamos a, a pedirles que me cuenten a mí CILSA qué es, qué significa la sigla CILSA es una organización no gubernamental de bien público, o sea para todas las personas Bueno, después vamos a hablar entonces con detalle de eso y qué significa la sigla, ¿no? ¿no? No tengo ni idea, pero así la gente también se entera de las cosas que pasan adentro de la escuela y que está bueno para contar. Bueno, me cuentan algo de la Escuela Alegres de Ustedes. Sí, eh, nuestra escuela queda por el, eh, por la calle Quilmes 473. Eh, tiene Tenemos 225 alumnos no, en total de toda nuestra escuela. 28 son de provincia y 127 de capital. Eh, nosotros tenemos nueve aulas Tenemos primero, segundo, tercero A y B Ten, Tenemos cuarto, quinto, sexto, séptimo A y, B, y también B Más tres aulas más que tenemos en nuestro anexo Una es de música, otra de tecnología y plástica que comparten También tenemos la de el, el laboratorio y, y el gimnasio que también están en el anexo También... Eh, y eh, también mi amiga noelia quiere hablar un poco sobre la escuela eh, por la calle de nuestra escuela no, no pasa ningún colectivo porque es un poco aislado además en algunas eh, de nuestras aulas no se puede trabajar por el, por el ruido que hacen los trabajadores al trabajar También tenemos inglés a la tarde y el annex y el anexo que tenemos un club de ciencias que lo hacemos después de hacer del colegio aunque no podemos por, o sea, por ahora no podemos ir al anexo porque están trabajando. Y además de eso tenemos 31 maestras que nueve de ellas son las que trabajan en las aulas y las otras son curriculares. Bien, a ver, vamos a contar a la gente que no conoce tanto de la estructura de la escuela. Primero, esto que qué hacen en ese taller, espacio de ciencias. Anexo. Anexo es? Sí, sí. ¿Qué cosas hacen ahí adentro? En música, digamos, que pa, cruzamos para allá como para cantar. Eh, to, eh, a veces también nuestro profe nos deja tocar un poco el tambor y, ah. y eso. ¿Tú también. Tú? Y, eh, o sea que tienen clases de música ahí adentro. Sí, ah, y de, y de es, educación es. física. Ah, bien. ¿Y hacen educación física separados o juntos? Juntos. Eh, juntos. juntos. Todos juntos. Todos sí. Juntos. Eh, ¿Qué horario tienen de escuela ustedes? Nosotros... De 8 a cuatro. De 8 a 4 de la tarde, sí. o sea que es doble jornada sí. sí ¿Almuerzan allí en la escuela? Sí mira ¿qué comen? <risa> <risa> la pregunta al millón Cada día nos dan comida diferente Bien, pero comen comida caliente, no vianda, sí. digamos sí. Sí. sí, caliente O sea que tienen comedor, sí. se sientan, sí. tienen un espacio sí. destinado a eso Bien, muchas maestras, 30 y pico me dijeron Sí, sí. ¿Sí. ¿Maestros varones? Eh, música, dos de música tenemos Y, y es profesor, profesor de educación, educación física Son mayoría sí, sí. Ganan las mujeres ahí sí, sí. <risa> <Y> normal, <risa> Las mujeres no son ninguno <risa> Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos para contarle a la gente? Cacandela nos va a contar qué es CILSA Y cómo llega CILSA a la escuela Bien Silsa es una organización no, no gubernamental O sea, que no es del gobierno Para todas las personas fundada el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de santa fe de República Argentina Silsa uh -huh. eh, llega al colegio porque la señora María nos comentó que vamos a participar de un proyecto de silsa entonces un día vino juliana lago, lago marcino que es una capacitadora que trabaja en silsa. Y va a las escuelas Ella nos comentó que vamos a aprender cosas Sobre la discapacidad y la inclusión ¿Qué significa Silsa? ¿Saben? ¿Se acuerdan? No? Eh, eh... No Me parece que eso te lo va a decir el próximo grupo ¿verdad? Ah, bueno, sí. dale eh, Porque estaría bueno saber Porque es una sigla, ¿no? O sea que sí. debe significar varias palabras ¿Qué trabajan con ellos? ¿Qué cosas hacen ahí? Ahora te, te cuento la misión, si querés Dale Que es lograr la inclusión a las personas provenientes de sectores no valorados de la sociedad Como por ejemplo niños, niñas, adolescentes y por supuesto personas con discapacidad Ah, mira O sea, ¿ustedes tienen alguien que esté integrado en, el, en la escuela que tenga discapacidad? No eh, No o sea que trabajan y se acercan a esta problemática solo vía esta organización. Claro, sí. ahora nosotros tenemos una amiga que de un oído no escucha nada. Ahora en el próximo grupo también te va a explicar sobre eso. Ah, bueno, buenísimo. Bien, sí. entonces tenemos ahí... Esa es la misión, la meta y los objetivos, ¿no? No, no. esa solo es la misión. Ajá. La meta te va a contar mi amigo César. Vale, sí. César. La meta de César es lograr una sociedad que no discrimine, darnos a todos los individuos igualdad de oportunidades para su desarrollo Bien, qué más? Contame y Estos son los objetivos es Generar conciencia en la comunidad Generar conciencia sobre la comunidad sobre la importancia de incluir a la sociedad las personas con discapacidad también de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad con la entrega de elementos ortopédicos que faciliten su movilidad Por ejemplo, desde... 1995, Sillas lleva entregada más de 41.000 sillas de ruedas a personas con discapacidad, en su mayoría son niños y de escasos recursos económicos en todo el país. Mendar contención y trabajar por los derechos de los niños provenientes de familias de escasos recursos económicos acercar la posibilidad a personas con discapacidad, la posibilidad de tener una educación en las escuelas, formarse para trabajar y así poder incluirse en la sociedad. Y el cuarto objetivo es promover el, el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como medio de inclusión social. Silsa forma un equipo de básquet de personas con movilidad reducida. Bien, o sea que tienen ahí como varias actividades Entre las que está el deporte también, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes han conocido gente ya de la, la agrupación, de la organización? Aparte de esta capacitadora mm. Sí, sí, sí fue Enrique. una persona ciega ah, Se llama Enrique ¿Enrique? ¿Enrique? Sí, sí. mira ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Eh, yo ese día no fui, yo falté nos contó un poco más sobre su vida y cómo lo vivió y cómo estuvo pasando estos años. Digo, porque no debe ser fácil, pero debe ser interesante sí. ver cómo se van claro. superando y de qué forma también uno puede, digamos, a veces aportar o saber cómo comportarse, vieron que a veces uno lo que le pasa frente a una persona que tiene una discapacidad es que no sabe bien cómo dar una mano, qué sé yo, cuando tenemos a alguien o un ciego en la esquina de una de una calle, sí. uno a veces tiene que saber cómo comportarse y cómo hacer las cosas para ...no irrumpir, no ser molesto... ...pero al mismo tiempo poder estar dispuesto a dar una mano, ¿no? Sí. sí. sí. sí. Yo, yo recuerdo una vez eh, un amigo que era ciego... ...que decía que lo habían cruzado en una avenida... ...que él no quería ir... ...y que le pasaba habitualmente... la gente a veces de onda... ...decía, vení que te cruzo... ...y él no quería cruzar... ...a veces estás esperando a alguien... Sí, y para que le decís... ...no, no quiero cruzar... ...este, ¿qué se hace? <risa> claro, bueno... Eh, ...son esas cosas, digamos... ...que a veces uno tiene que estar como dispuesto también a escuchar... A ...estar atento... Eh, porque nada, la gente nada Como nosotros podríamos estar tranquilamente Esperando un amigo Tomando aire Bien chicos, estamos casi terminando el bloque ¿Qué nos quedó para decir? Nos quedó una canción que elegimos Se llama Mensaje del Agua Es de Macaco Que encontramos en Youtube Nos llamó la atención por, Porque habla que todos somos diferentes uh -huh. Pero a la misma vez iguales Todos tenemos los mismos derechos Bueno, recuérdenme quiénes hicieron este bloque con nombre y apellido, así si todo el mundo los recuerda ustedes también. Es Máximo Joaquín Eguía. Juliana Escobar Peralta. César Han colazo Candela Belén Vargas. Noelia Belén Quispe Juárez. El Dura Libre se viene la música. El nombre del tema, ¿cuál era? Mensaje del Agua. Macaco. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo divino? ¿Qué le hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en pequeño encontré la puerta de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos solas ya Si yo nací en el Mediterráneo ¿De qué le voy a hacer si yo Dicí las gotas de tu llanto De tus gotas mi nombre Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas no marea, en es que gota sobre gota Somos sola, es que ha ten mare. I gotas diferents però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 Estamos en el aire de hora libre Desde FMV, vía Fargo y para todo el país Estamos saliendo al aire Hoy con la presencia de estudiantes ¿sí? Chicas y chicos de séptimo grado A De la escuela número 7, distrito escolar 19 Aeronáutica Argentina eh, la, la docente que estuvo trabajando con ellos Fue María Olmedo, Ivonne eh, Bacarezza Revolio ¿sí? Y la docente de REC fue Antonella Ferrer Hoy está en la coordinación Néstor Cortés, está también ayudándonos ahí Paula Salvochea y en la operación técnica Flor Carballo. Así que a todos, eh, como siempre, les recordamos los que hacemos este programa, tenemos cambio de equipo. Estamos acá con cambio de equipo, así que también nos tenemos que nombrar a ustedes nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Junior Roja, Junior Félix Rojas Rosario. Junior, bienvenido. Mi nombre es Juliana Jimena Gráqueda. Mucho más cerca, te escucho como allá en la otra habitación. Mi nombre es Juliana Jimena Gráqueda. <risas> Perfecto, ahí estamos mejor. Mi nombre es Agustín Fernández Diz. Bueno, también son chicos estudiantes de séptimo grado, ¿no? Sí. sí. Bien, antes nombramos una asociación que se llamaba silsa sí. ¿Qué significa ese nombre? Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina. Bien, ¿qué es una ONG? Una organización no gubernamental. Son personas que se asociaron para poder hacer algo. ¿sí? Eh, ustedes ahora me van a contar algunos detalles de cuál fue ese acercamiento que tuvieron ¿no? a Cilsa. Primero les cuento, les pregunto para que me cuenten, no les cuento yo. ¿sí? Les pregunto, ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes desde la escuela cuando alguien les propone trabajar con un ONG desde afuera? Alguien que viene de, así a traerle como cosas... Eh, que no tienen tanto que ver a veces con el libro Y con eh, poderse leer, estudiar o hacer cuentas ¿Cómo, cómo lo viven ustedes? y es, Está bueno en realidad Porque tenés que buscar te, Nos informamos también Porque había cosas que por ejemplo yo no sabía uh -huh. Y nada, que estuvo bueno salir un poco de Como dijiste vos de los libros de Estar copiando y todo eso También le pasa algo, ¿no? seguramente que es eh, Hay mucho para aprender no, no necesariamente se, se aprende solo del libro, ¿no? ¿Qué cosas han aprendido con ellos? Y aprendimos mucho sobre eh, este tema de la discapacidad y sobre eh, qué le impide a las personas eh, discapacitadas eh, al salir a la calle o al vivir normalmente como nosotros. Bien, ¿ellos trabajan con ¿Qué tipo de discapacidades? Eh, bueno, existen diferentes tipos de discapacidades y son discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y discapacidad visual. Ok. Ahí mi amiga Juliana va a hablar un poco sobre la discapacidad auditiva. Eh, bueno, la discapacidad auditiva es la falta de audición entre las personas. Las personas con esa discapacidad se distinguen entre sordas que no pueden oír completamente nada yacúsicas son las personas que pueden oír pero de uno de un solo oído uh -huh. es decir que cuentan con un aparato con un resto auditivo el cual puede mejorar el, el, el, el uso de audífonos que es un aparato que amplifica el sonido bien que de hecho lo que les pasa muchas veces a es que necesitan como u operaciones que mejoren la situación O tener en cuenta que solamente escuchan de un oído Entonces no pueden hacer algunas actividades con cierta, para nosotros, normalidad ¿qué sé yo Si salen a la calle se escuchan todo del lado izquierdo Entonces de repente le tocan un bocinazo Y ellos uh -huh. reaccionan siempre para el mismo lado Porque no encuentran la posibilidad de tener la dimensión sí. del, del estéreo que tenemos nosotros ¿no? Y nosotros también, Juliana, la que acaba so, de hablar, es soy hipocúsica Soy unilateral, no escucho del oído derecho ajá Entonces es como que extraño Porque si alguien te llama viene de atrás Es como que no se sé, distinguís De qué lado viene, de dónde te gritan Y estás mirando para todos lados tengo una consulta porque no lo sé ¿eh? Digo eh, Cuando vos trabajás, digamos eh, La cuestión de que otros te hablen En la calle, qué sé yo, ¿avisas? ¿Necesitas que los demás sepan? ¿Lo dejas pasar y nada Te arreglas como viene? ¿Qué, qué es lo que preferís? Hay veces que cuando me hablan o me dicen algo yo les pido que me repitan para saber si es importante porque si me dicen algo importante yo no sé y no me entero claro Y hay otras veces que lo dejo pasar porque, por ejemplo, si alguien me habla y después me dice algo y se fue y se claro, lo dejo pasar, entonces ya está Claro, a veces lo que hay que tener cuidado entonces es hablar con claridad siempre Sí. Que es una de las cosas Que fallamos mucho no A veces hablamos como mordiendo Y masticando o, al mismo tiempo O la gente también Le habla despacio Y no modula Entonces no, no puede entender Claro Es uno de los consejos Que ahora sí, va a decir ella Acá yo tengo un par de consejos Para que puedan comunicarse Con las personas Que no escuchan Uno de los consejos Es mirar de frente Para facilitar La lectura de los labios Porque las personas Que no escuchan Hay veces que leen Los labios Lo que dicen las personas Claro Entonces, eh, leen y ahí pueden saber qué dicen más o menos. Otro de los consejos es no darse vuelta durante la conversación, o ¿no? si no, no van a poder leer. Claro, tener la, la boca a la vista del interlocutor que tenemos. Sí. Y no gritar, porque así se dificulta la lectura de los labios, porque se deforma la cara y no se ve bien eh, como claro. se puede leer los labios. Y para, <risa> para llamarnos hay que tocarnos suavemente el hombro porque nos asustamos por si alguien viene y te habla directamente de estas estás y no sabes quién es de atrás claro entonces no vas a diferenciar conviene primero suavemente avisar tocando el hombro sí. o el brazo digamos así sí, como no, a, a, para, para hablar para que el otro para que sí. la otra persona sienta la presencia primero bien está bueno eso ¿eh? bueno son cosas también a tener en cuenta eh, sobre todo cuando uno no sabe cuando con quién está. Cuando uno lo conoce a alguien tendría que siempre intentar hablar con claridad, mirar de frente, sí. ¿no? Son cosas que uno a veces no las cuida y está bueno empezar a cuidarlas. ¿Qué otras cosas tenemos para comentar? La, la discapacidad motriz, que también lo va a contar Juliana, uh -huh. eh... que es algo también muy importante que, bueno. que pasa a a, a diario. Sí, que hay mucha gente que lo sufre, digamos, que o sea, esos problemas cuando alguien no se puede mover por alguna causa, ¿no? Sí, no se puede mover o caminar y tiene que andar en silla de ruedas. Bueno, voy a explicar qué es la discapacidad motriz. Ese tipo de discapacidad implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno de, de los miembros del cuerpo. O sea que, no por ejemplo, no pueden caminar o perdié, eh, perdieron la movilidad de un brazo. O hay algunos que pierden la movilidad de todo el cuerpo. Claro, depende a de ver lo que te haya pasado, si es de nacimiento, eh, si hay alguna situación provocada, que es un accidente cerebrovascular, puede dejarte medio cuerpo, sí. que no lo moves o que no lo sentís. O, o un que, choque. También. O un choque, a veces cuando hay rupturas, digamos, a la altura de la médula y esos, eh, esos lugares donde pasan nervios, son cosas, digamos, que a veces dejan a la gente... Eh, con un montón de posibilidades diferentes y también con imposibilidades qué sé yo sí. esto que vos decís, bueno, a veces eh, hay gente que se puede arreglar en silla de ruedas a veces que, no sé, hay gente que solamente tiene un problema en un lado del cuerpo y puede aprender a caminar y qué sé yo está bueno también conocer que en esos casos tenemos un tipo de discapacidad pero que la gente piensa igual entiende igual, se comunica de todos modos, puede hacer un montón de trabajos Solo que no puede caminar quizás. Sí, claro, hasta puede hacer deportes también con sí, claro. silla de ruedas. Ah, silla de ruedas especiales para deportes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos eh, campeones de ¿cómo llama esto? De atletismo que uh -huh. les faltan piernas. Sí, que se hacen con copiarnos eh, hechas con impresoras 3D. Uh -huh. Es impresionante y es fabuloso, digamos, como como ha avanzado eso eh, en la vida del hombre, ¿no? Sí, natación, sí. hay para hacer de todo. Mhm. Uh -huh. Bien, ¿qué más tenemos? Y ahora nuestro compañero Junior eh, le va a explicar sobre la discapacidad intelectual Bueno, la... Bueno, la capacidad intelectual no es algo que dicen que es como una enfermedad sino algo que le va a acompañar toda su larga vida y ese trae su su origen de la capacidad intelectual puede ser por su causa genética desordenada Intenciones de los cambios de los cambios úniconicos como el síndrome de down uh -huh. etcétera bueno ahí tenemos algo que vos existe una diferenciación que me parece importante por lo menos comentarla que no es lo mismo que una enfermedad porque no es algo que se vaya a curar claro no es como es un estado que acompaña toda la evolución de la persona sí. es un, en el caso del síndrome de Down es eso es un síndrome Sí, lo que significa sí es que la persona siempre va a tener el mismo síndrome, no es que en algún momento eh, va a haber un cambio estructural, pero hay un montón de capacidades que puede desarrollar con ese nivel, sí donde tenemos hoy hasta maestras jardineras, tenemos sí. gente que se dedica a hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, te conozco una persona con síndrome de Down, y son, son iguales a nosotros en realidad, porque tienen capaz un poco de diferencia en la cara se ¿sí podría decir, uh -huh. pero son hasta te digo que serían mejores que nosotros como personas, porque ellos se lo toman todo a broma, son muy inocentes. Tienen tiene el chico que yo conozco, tiene 30 años y tiene un trabajo en una escuela limpia, tiene su vida. Claro. Es igual a todo lo demás. Sí, en línea general es desarrolla menos maldad. Sí, son más buenos. Sí. <ríe> Así que está bueno tener a veces a alguien a, a quien querer. Digamos, y, y saber, bueno, que tiene estas características Son más inocentes, de verdad Por eso también requieren cierto ma mayor cuidado ¿no? sí. ¿Qué otras cosas tenemos? Congelitis No son eróticos Se desquieren durante el embarazo Por ingreso de Alcohol, droga Nutrición Te pido que hables más cerca del micrófono porque te estoy perdiendo ahí Dale, ahí lo, lo, lo acomodamos Bien, gracias Alcohol, drogas o por nutriciones, contrato de rubelo HD, significa de las personas que tienen sida, cáncer, etc. Uh -huh. Entre otras, adquiridas producciones y por daños del cerebro al sistema nervioso. Bien, son son esas que nombraste son enfermedades que pueden de alguna manera generar discapacidades mentales o discapacidades a veces cognitivas, ¿sí? Y que no fueron originarias en la persona. Okay. Que sé yo, cuando tuvo, no sé, eh, sin medicar un problema de tosfermosis, lo que puede pasar es que la persona después, por ejemplo, no pueda pensar con libertad y hay un momento en el que deja de tener el nivel intelectual que tenía antes. Pasa con la gente que bueno, con VIH sin medicar, por ejemplo, sí o no? Perdón, o como dijiste vos que si tienen algún accidente en la cabeza también pueden perder parte del cerebro. Claro. Bueno, esas situaciones son situaciones donde si hay cambios bruscos y bueno lo que hay que hacer es como readaptarse a una situación que es novedosa para la persona. ¿Sí? ahí vos nombrás varias enfermedades pues es muy importante tener en cuenta que hay un montón de esas enfermedades que hoy se pueden prevenir, que hoy se pueden vacunar eh, pasa el, el tema del VIH porque el VIH es una de las cosas que se puede medicar y la gente puede vivir con un estándar de vida absolutamente normal, pero necesita saber que vive con esa enfermedad y ser medicado. ¿Qué otra enfermedad tenés para comentar y para poder ir cerrando el bloque? Y también se puede yo se puede ¿Cómo te explico? Eh, producir por golpe de cabeza Por enfermedades uh -huh. Como Mentiguisis Apiración Tóxnica Y suicidio El intento de suicidio Bueno, ahí es cuando se pierde la capacidad del cerebro Chicos, nos queda poco tiempo Así que elijan lo más importante que tengan una, por encima Porque nos queda un minuto y tenemos que ir a la tanda Una, una cosa minutos. Una cosa que queríamos decir también es que, como te dijeron el grupo anterior, sobre la visita de una persona no vidente al colegio que se llama Enrique y mmm, estuvo acompañado de la cafetadora Juliana y nos contó sobre su vida cotidiana, cómo poder ayudar a una persona ciega en la calle, uh -huh. que hay que caminar a su ritmo, que no hay que apurarse, siempre tiene que poner la mano en el hombro y vos caminar a su ritmo despacio. Y... Mmm, ...que nada, que una persona así puede vivir igual que todos... pues ...él se hace de comer, se, co se cocina... Eh, ...lava su ropa... ...tiende su cama, como todos... ...vive solo... Ajá. ...y también nos contó que por esta enfermedad... ...que él la tuvo por un accidente... Eh, ...perdió muchos amigos también... ...porque no sabían cómo comunicarse... Ni, ...ni nada con él... ...y perdió muchos amigos... ...y que la familia lo trataba como un nene... ...no te sientes, cuidado... Bien, esas cosas que hay que tener nosotros presente cuando nos pasa de tener a alguien que aparte queremos. Tenemos que empezar a adaptarnos a poder llegar a comunicarnos con ellos. Agustín, ¿tu apellido? Fernández Diz. Bien, ¿Juliana? gracias Grájeda. Eh, Junior. Rosario. Bueno, todos ustedes forman parte de la escuela eh, número 7, ¿no? Sí. Eh, nosotros vamos a hacer una pequeña tanda y después continuamos con el programa. ¿Les parece? Sí. sí. Bueno, hacemos una tanda. Decime. El, la canción que trajimos para presentar. Es el himno de Cilsa, que fue hecho en el 2011 por varios arti artistas conocidos como eh, Luciano Pereira, la Sole, Patricia Sosa, Valeria Lynch y Sandra Ramíanovic. ¿Nombre de la canción? Eh, Sueña, Sueña luz"? luz. Bueno, ahí sale al aire. un granito de arena, con un ratito de tiempo Con una mano en el hombro, con tus alas en el viento Con un granito de arena, con una pequeña acción Son razones suficientes para abrir tu corazón Todos juntos por un sueño, todos por una verdad. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. aire y con nueva compañía, con un nuevo grupo de alumnos, ¿sí? Quiero que se presenten como para poder, eh, nada, escucharlos, conocerlos, que me cuenten un poco también algo de ustedes, como de qué barrio viene y demás. ¿Nombre y apellido? Nicole Neira. Bien, mucho más cerca, Nicole, te escuché muy lejos, muy bastante. Nicole Neira. Ahora sí. A ver, voy a mover el micrófono, ¿eh? por favor, ahí de los que me están escuchando. sí. Como para que puedan estar un poquito más cerca Acérquensele más también ustedes Nicole, bienvenida Yo me llamo Uriel David Kramer Bien. Eh, Juliana Lady Cruz Don Ferreira Bien. También son todos estudiantes de séptimo grado ¿De qué barrio vienen ustedes hasta la escuela? Yo de, de Lanús Lanús Nueva Pompeya Tapeales bueno. Tapeales es provincia, está cerca de Tablada Sí, eso Bien, por ahí, donde ahí vive mis viejos. Mira, ¿el compañero? De Villa Fiorito. Ah, mira, bueno, están están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Sí, algunos pasan del lado de provincia, donde me quería yo, yo me quería hacer en la tablada con mis viejos. Ahora vivo acá en Barracas, pero eh, nada, estamos cerquita. ¿No tuvieron un viaje tan largo? Han venido en micro también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viajaron? Bien. Se bien el micro. Sí, sí. sí. No, no, más o menos Medio poco, tarde más o sí, menos. Ahí, Hay que hablar con ese proveedor que se está portando mal Y, y nos está llegando tarde Bueno, <risa> o igual ustedes pudieron salir al aire en horario Así que eso está bien Pero cuando llegan tarde es muy grave Porque hay muchos acuerdos que tenemos Y no se puede demorar un programa de radio ¿Sí? Eh, Vieron que la escuela a veces uno puede hacer una cosa Una hora después En el aire El programa que salió salió y el que no salió Viene el programa que sigue Bien, chicos, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Bien Barreras de... sí, pues, sí, las barreras. barreras arquitectónicas barreras arquitectónicas obstáculos que tiene la gente que tiene problemas si ¿Sí? eh, hablábamos de discapacidades y diferentes tipos de discapacidades antes bueno, cómo funciona como un problema como un obstáculo, como una barrera bueno, quién empieza, el aire es de ustedes, vamos yo empiezo Dale. Eh... bien cerquita del micrófono, bien fuerte eh? Eh, las barreras son obstáculos que eh afectan a las personas con discapacidad a, po a poder hacer su vida de una manera autónoma o sea, por sí solos eh, por lo tanto es muy importante conocer cuáles son los obstáculos que afectan a las personas con discapacidad y ayudarlos e incluirlos a la sociedad en este sentido las barreras son vividas en los siguientes tres grupos en las barreras ideológicas no, no, no. Las, barreras las barreras arquitectónicas. La barrera arquitectónica. Y las comunicacionales. comunicacionales sí. Bien, a ver, repasémosla. Unas son ideológicas? Sí, sí, las sí. comunicacionales y las arquitectónicas. Bien, bueno, vamos a explicar cada una de ellas? Sí. sí, sí. sí. Quiere empezar. Yo. Muchas personas creen que los creen que las personas con discapacidad tienen mal carácter otros piensan que no quieren no quieren acercarse a los discapacitados por ser porque creen que es contagioso creen que la discapacidad creen que mmm, creen que acercas a los discapacitados se pueden contagiar se pueden contagiar la está como si fuera algo que se, que se transmite que, pero en realidad te lo tendrás por acá lo tendrás para siempre, eso eso no se puede contagiar Ahí pasa algo que es el miedo de la gente, ¿no? La gente muchas veces por temor cree que se le va a pegar algo del otro, de la dificultad que tiene el otro, se le va a pegar a uno, y eso no sucede, hay que perder ese miedo y hay que incluirlos y trabajar eh, en una vida cotidiana donde todos podamos participar, ¿no? Sí. De eso estamos hablando. ¿Qué más? Sí. Las barreras comunicacionales también, el problema que tiene es que a veces aíslan a la persona con discapacidad sacándole el diálogo. No pueden hablar con ellos y todo eso. También, por ejemplo, para las personas ciegas existe la falta de materiales escritos con material en sistema braille. Y también el braille es para que estemos en igualdad de condiciones, etcétera. Que bueno, muchos de nosotros no conocemos, pero es un sistema que se puede, un alumno puede, por ejemplo, tomar notas en braille en la escuela, haciendo puntitos, y nada. Sí. es todo un sistema de agujeritos y de presiones ahí que está bueno, está bueno conocerlo, ¿no? Lo que pasa, bueno, tiene algunas cuestiones que se tienen que cuidar mucho la yema de los dedos para poder leer, ¿sí? La otra barrera que nombrábamos antes con la compañera que nos hablaba de la gente sorda e hipo, hipoacústica, ¿sí? Porque qué cosas hay que tener en cuenta con ellos cuando hablamos para poder comunicarnos bien, ¿se acuerdan? Eh, mirándole a la cara eh, eh, para que nos pueda leer los labios, etcétera. Eso es fundamental, lo vamos a tener que repetir varias veces Porque la gente muchas veces no se da cuenta pues a de hablar, te da vuelta el rostro Y vos decís, ¿cómo te va, cómo te va a leer los labios si les escondés el labio? Bien, ¿qué más? Había otra barrera más que falta La barrera arquitectónica Bien, ¿cuáles son? Eh, la persona ciega A veces cuando va caminando Se puede encontrar objetos o plantas colgantes A una altura que no pueden ser detectadas por el bastón uh -huh. Hay mucha falta de semáforos sonodos en las ciudades Bien Veredas rotas y falta de referencia a los pisos También hay variedad de faltas en los ascensores con el sistema Braille, en los botones Ajá. Y, y falta de la referencia Braille en los transportes públicos Por lo general no tenemos nada de eso en los no, transportes públicos Ni en los colectivos, ni en los trenes de las paradas de colectivo ¿sí? Muy pocas Y de otras barreras arquitectónicas, las más comunes, que suelen funcionar poco o que suelen faltar Las escuelas, por ejemplo, muchas veces mandan los ascensores, ¿sí? ¿Sí? sí. Pero todos nosotros tenemos ascensores en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, casi sí. ninguno funciona, <ríe> ¿sí? Es tremendo eso. La otra son las, ¿cómo se llama? Las rampas. Las rampas, no me salía la palabra. ¿Tenemos alguna más? Eh, no, esos son tres tipos de barreras, nada más. Bien, de las arquitectónicas hay un montón de estas, ¿eh? Las rampas que a veces, unas veces sí si sabe que vuelvo, pusieron una rampa y después llega alguien con la silla de ruedas y no pasa la silla de ruedas, que no están no están hechas de forma ergonómica, esto es para que la, la gente se pueda mover con comodidad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos para comentar? Cuando fuimos al recorrido con Silsa, eh, Juliana, la capacitadora de Silsa, nos propuso como actividad recorrer la manzana de la escuela en silla de ruedas y con bastón y cuando hicimos de desleos nos vendaron los ojos. Y antes de salir nos explicó cómo se acompañaba una persona ciega y eso eh, se acompañaba eh, primero preguntándole si quería necesitaba ayuda uh -huh. y luego eh, si decía sí, tenés que ponerle la mano en el hombro en en, en, su, en nuestro hombro eh, de quien lo va a acompañar y así no sé y él va atrás Así sería mejor O sea, él va atrás, no va adelante Sí eso. La persona es que... que ve va adelante sí, eso Bueno, eso es muy importante Porque a veces la gente lo que hace es Agarrarlo como a barriglete Y se lo lleva puesto O irlo empujando Que es tremendo Imagínate que no ves y aparte te van empujando de caminada, no pasa nada Tremendo, digamos Más como para choque ahí sí. Como para golpe Bien Hicieron la experiencia ustedes, ¿no? Sí ¿Y cómo la pasaron? Bien, bueno un, un poco nerviosos sí. Más o menos, porque teníamos miedo de pizar a, sí. excremento de perro Claro Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos para comentar? Porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿eh? nos queda poquitito Poquitito bueno. eh, Queríamos hablar sobre la canción que elegimos La canción es Somos Uno, de Axel Y Abel Pintos La elegimos porque nos pareció la más adecuada El tema es el tema Porque somos todos iguales O como dice la canción, Somos Uno Somos uno. Bueno, este grupo estuvo compuesto por Uriel, Juliana, Nicole ¿Sí? Eh, Leidy, ¿es? Sí. Dije bien. Y Juan. ¿Sí? Chicos, muchísimas gracias por venir. Eh, no sé si quedan cosas para decir, pero tenemos ya la posibilidad de pasar con el otro grupo y nos queda poquito tiempo. Así que, bueno, la canción que viene del aire en libre se llama... Se llama... Se llama Somos uno. Bueno, lo escuchamos. Gracias.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 Y el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy una mano que te quiere ayudar No solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese Donde nace el amor Que soy taxer junto con Abel Pinto cantando. Eh, nosotros eh, nada, en esto de soñar con la luz, sí, estábamos disfrutando de la música en era libre. También queríamos eh, mandar saludos porque son eh, importantes para nosotros tener presente a toda la gente que nos permite llegar a todos los oyentes. Por eso queremos nombrar en especial a la gente de Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Mendoza Radio La 2 de Azul Provincia de Buenos Aires allí en la zona de Azul FM La Nueva Formosa, Capital eh, FM Raíces La Plata Provincia de Buenos Aires FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires Radio La Milagrosa, aquí muy cerca en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul Maguaca, Provincia de Jujuy Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Provincia de Jujuy FM Educativa 92. .3. 3, Río Gallegos, Santa Cruz FM La Chicharra, 88.7 Goya, Corrientes FM Raco, Raco, Tucumán ¿Sí? FM El Zorzal de Zapala, Neuquén y Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio online, radioculturasantafe.webpress.com y por supuesto Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn. A todos ellos un fuerte abrazo junto con FM Moedo aquí en Buenos Aires, 88.1 que nos da el estudio, que nos permite salir al aire y en la Red Fargo, el foro argentino de radios comunitarias, estamos llegando a todas esas actitudes. Eh... Quédense tranquilos, es la primera vez en el aire de ustedes, ¿no chicos? Sí, sí, Bueno, sí. es la primera vez en el aire y nos escuchan todas estas radios, desde Neuquén, Tucumán, Jujuy, así que tranquilos, no nos escucha nadie. <risa> ¿Ok? <risa> <risa> bueno, <me dice. risa> Chicos, nombre y apellido, así los conocen allí donde nos están escuchando. Eh, Fran Alores. Daniel Sánchez. Lautaro Rocha. Carla Douglas. Veránica Tapia. Bien, gracias. Chicos, estuvimos trabajando sobre la experiencia, sí, de acercarse a lo que es la discapacidad, los obstáculos, esta agrupación que se llama SILSA, sí que es una organización no gubernamental que está trabajando en su escuela y toda la labor que han hecho con la maestra de poder pensar también cómo facilitar la convivencia e incluir a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿De qué vamos a hablar ahora? Eh, bueno, comenzaremos hablando de un radioteatro. Que lo contaremos mi compañera Verónica y yo Dale Pensamos en como las personas no videntes Podían disfrutar una historia Ya que no pueden ver, o sea No pueden leer Y algunos no saben leer en braille Entonces Juliana la capacitadora De Silsa nos propuso hacer un radioteatro ellas Ella Nos hizo escuchar diferentes radios eh, Para aterrarnos una idea De un radioteatro Y escuchamos diferentes eh, efectos de sonido Bueno, la idea de radio teatro lo va a contar mi compañera Verónica. Una vez que ya sabíamos cómo adaptar la Una vez que ya sabíamos cómo era un radioteatro, tuvimos que pensar en la historia y elegimos La pata de mono porque ya era un cuento que conocíamos y veníamos trabajando con la seña María. Así que después la seña María nos dividió en cuatro grupos. Que cada uno tenía un momento y tenían que pasarlo a formato guión para después eh, hacer el radioteatro y teníamos que pensar los diccionitos como el ruido de un aire o una puerta el radioteatro no lo terminamos la idea era tenerlo para hoy y mostrarles un pedazo un pedacito pero no llegamos está bien pero tenemos otro programa ustedes van a volver acá al aire sí así que cuando vuelvan la próxima vez vamos a escucharlo seguramente Silvia, sí, a mí me parece interesante que cuenten que en la escuela pasan estas cosas, salieron a hacer la experiencia de los no videntes en la calle caminando y en eh, salieron en silla de ruedas para ver cómo se vive esa experiencia, se pusieron a buscar sonidos para ver cómo se hace un radioteatro y están trabajando en eso, no es que ese trabajo se termina, ustedes salieron al aire no porque hayan terminado sino porque están trabajando también en el lenguaje radial. De hecho, eh, con eh, Antonella Fernández Soletzi Ustedes van a ir a trabajar a partir de eh, el mes que viene Y van a seguir trabajando durante varios meses Así que nos queda un tiempo por delante Como para poder compartir esos avances en el trabajo sí. La escuela tiene eso, ¿no? Sí, Digo, sí. Van, van como arrancando y haciendo cosas ¿Qué otras cosas tenemos para contar? Eh, para decir mi compañero Frank Bueno, ahora... Acercate mucho, Frank, porque te escucho muy lejos Voy a decir que todo lo que donó Silsa eh, y es eh, que donó 2.449 sillas de ruedas 67 muletas 131 andadores 42 bastones y 57 trípodes 33 bastones comunes 63 bastones blancos 63 eh, bastones verdes 28 almohadones y una cama ortopédica y ahora le va a contar un poco más de mi compañero Daniel eh, sí, eh, los premios SILSA fueron al compromiso social y SILSA otorga premios a, personali a personalidades del ambiente artístico cultural cultural de y deportivo que con pequeñas y grandes acciones ayudan a organizaciones sociales que luchan por un por un mundo más justo y solidario. Algunos de los que fueron reconocidos con este premio en la edición del año pasado fueron eh, la cantante Sandra Sandra Mianovich, es conocida por ser una por hacer una actividad colaboradora en diversas causas solidarias e institu institucionales. De Beniz, y la Beneficencia Es una palabra difícil ¿eh? no, era, <risa> eh, Benéficas Ah, bien Benificas. Y el actor Miguel Ángel, Rodri, Ángel Rodríguez Es conocido también por Porque siempre dio Una mano en, en diversas Causas sociales Solidarias el, Este es el autor que la gente conoce como Minguito Mariana Lali Espósito eh, Y madrina de la Fundación Don, Dono por Vos Una institución Sin fines de, de Logro de lucro. <ríe> Sin fines de lucro Significa que no tiene ganas de ganar plata Sí, no tiene fines de lucro, no tiene no, fines, o sea, no es una asociación sí. con fines comerciales. O sea, sería para hacer el bien. Exacto. Y, sí. y ayudan a los jóvenes y adultos que esperan un trasplante. Perfecto. ¿quién más? Y, y también Sebastián Estebenes es padrino de, de CISPAN Argentina, una asociación formada por familia con hijos con con con dislexia y a, adultos dislexiados bien, que es una, es una situación la dislexia ¿no? esa gente que no puede escribir exactamente y leer exactamente igual que se escribe sí. hay como algunas confusiones importantísimo para poder tener en cuenta y para no retar a aquel que, se, que es dislexico porque no es un error ortográfico tiene un problema del lenguaje bien, qué más Nos queda un actor más, ¿no? Sí, y el actor, Benjamín Vicuña, fue distinguido por su trabajo como el embajador de UNICEF en Chile. Bien, chicos, a ver, ahí estaban contando todos los que participaron de estos premios que organiza la Fundación silsa ¿no? Y que es la misma fundación sí. que, va, ONG, porque creo que es asociación sí. civil, no es fundación, no lo no, no tengo claro. Y bueno, que ¿qué? va a la escuela y con ustedes están trabajando toda esta problemática, ¿sí?, ustedes ¿Aprendieron cosas con ellos? Sí ¿Cuál fue la cosa? que puedo decir esto está copado Me gustaría que en otras escuelas también lo enseñen que vayan, que vayan como el CEO que fue del micrófono Aunque no, no, no, no necesito que me vienes a mirar el micrófono eh, Como Enrique es, eh, Esa fue una experiencia muy buena Que fue Enrique no, no dijo muchas cosas como, como, ¿Qué fue lo que más te impactó a vos? porque decir que estuvo bueno? Y porque nos, nos, nos dijo cómo podía cocinar y todo eso Y ah. pon, lavaba su ropa, vivía solo se, Y encima nos dijo que se tenía que golpear para saber que había una silla ahí Eso ah. es todo Y te, también en la casa ya sabía cómo dejaba el bastón y ya estaba así nada ¿no? o sea ya sabía cómo estaba la casa organizada sí o sea sin ver podía hacer varias cosas y bueno es un gran ejemplo para muchas personas de hecho ya en su, ter en su territorio en su casa ya sabe dónde está todo entonces no necesita usar el bastón blanco digamos no sí, sí. mirá bueno eso está bueno también conocerlo porque a veces uno cree que son dependientes de otras personas y esta persona vive sola es absolutamente independiente ¿no? sí Bien. y también nos sorprendió que trabajaba ah mirá ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que vivía de otros? Claro, sí, que pensaba así. No, bueno, pero son esas cosas que a veces pasa porque de hecho durante mucho tiempo la gente no podía trabajar. Hoy sí hay un montón de trabajos que se pueden hacer y cada vez somos más conscientes de que, bueno, alguien puede tener una discapacidad pero al mismo tiempo tiene un montón de otras capacidades, entonces puede trabajar tranquilamente. Y puede ser autónomo, puede ser independiente, no puede valerse por sí mismo. Nos nos queda nada de tiempo Ya viene la gente de Saltan al Sol Que es el próximo programa Así que les pido que vayamos cerrando ¿Qué vamos a escuchar para cerrar? Eh, una conclusión que iba a yo Bueno, para finalizar el tema Quería decir que fue muy bolino a la experiencia De haber estudiado el tema de Discapacitados Porque también aprendimos Que todos somos iguales Es muy importante comprender Que todos somos iguales porque uno de los derechos es no la discriminación es algo que todos deberíamos saber bueno además quisiera decir que hay muchos discapacitados que son muy inteligentes hasta algunos llegaron a ser grandes profesionales bueno eh, un ejemplo personal que quisiera dar es mi hermana, que tiene TGD que significa Trastorno Generado del Desarrollo casi parecido a, casi parecido a Autismo uh -huh. eh... Ya que aprendió Está aprendiendo a leer A escribir Semi-dibujar Y maneja muy bien el celular La computadora La, la radio Etcétera Bueno Espero que les haya gustado Gracias Bueno Vamos a recordar a la gente Quienes hicieron este bloque Y ya los despedimos con todos Nombre y apellido Daniel Sánchez Lautaro Rocha Fran Galore Carla Douglas Veránica Tapia Juan Bueno, yo me despido, soy Cristian Gauna De parte del programa REC Y los chicos de la escuela número 7 Distrito Escolar 19 Aeronáutica Argentina Chicos, muchísimas gracias por venir Yo eh, les agradezco que hayan traído todo este material Se nota que trabajaron muchísimo Felicitaciones a las maestras que han trabajado con ustedes Y los espero muy pronto Con más programa Para que me traigan ese radio teatro terminado Y otras cosas, ¿les parece? Y también trajimos un tema Que, bueno, no, no le encontramos el nombre Pero... Eh, se debe a la discapacidad y que todos somos una también, iguales. Uh -huh. sí. Y todo eso. Bien, dejame contarte que lo que es el tema que vamos a Dale. escuchar ahora. Sí. Bueno, vamos chicos, nos despedimos con eso. ¿Les parece? Dale. Fuerte abrazo, este aplauso es para ustedes. Buen programa. ¿eh? Chao. Gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Bye. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en Toda es toda aquesta capacitat i ni el talentar és para una gran veritat però